Y quiero decirles, hermanos, es justo, creo, hacer si no, si nuestros hermanos montereños no lo permiten, tampoco quiero imponer como alcalde que estamos en función de gobierno, pero creo que es justo tenerlo una villa, una villa imperial como lo con los residentes potosinos. Como así como lo tienen los hermanos cochabambinos, una villa Cochabamba, nosotros creo que es bueno tener una Villa Imperial, así como somos, venimos de la Ciudad Villa Imperial. Pero muchos de nosotros, yo siempre les digo, vengo de la Ciudad Imperial, pero soy antiimperialista yo también. Porque hemos visto muchos engaños a esa ciudad. No solo los europeos lo han saqueado el oro, y la plata, el estaño, sino también extranjeros, americanos, franceses, holandeses, todos han venido a saquear la plata. Por eso hay una historia que dice desde desde Bolivia hasta Europa se podía hacer un puente de oro con toda la plata y el oro que han sacado del cerro rico que es el cerro pobre. Entonces, hermanos, los bolivianos, por ser divisionistas, por peleones, nunca hemos aprovechado. Siempre ha sido la plata lo ajeno. Hoy por hoy todavía no está abandonado Potosí tiene un mineral llamado litio, yo creo que los bolivianos hay que defenderla, no hay que venderla, no hay que regalarla, hay que cuidar, hay que industrializar para nuestra futura generación, para nuestros hermanos que viven todavía por allá, por Salar de Uyuni.